I yeah. get yeah. Las basura son todos unos pasantes los mismos perros, los mismos collares en una banda de son